Buenos días, PP y audiencia de Farco. La Universidad Pública Argentina es de pobres y para pobres. Así se expresaba Antonio Roseló, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, secretario de Asuntos Sociales y Paritario Nacional de la CONADU Histórica. Fue contundente al expresar esa oración a la cual la justificó por la encuesta permanente de hogares y con datos del Consejo Interuniversitario Nacional. Eh, por un lado, el 48,5% de los estudiantes, los más de 2 millones de estudiantes que están en las universidades estatales provienen de hogares debajo de la línea de pobreza. Estos datos no son nuestros, son del Instituto Nacional de Estadística del Censo para la encuesta permanente de hogares de junio de 2024. O sea que la al igual que el país donde la pobreza es del 52%, la universidad está llena de pobres, y no solo de estudiantes pobres, sino que según los datos oficiales del Consejo interuniversitario Nacional, más del 70% de los docentes es, cobramos salarios debajo de la línea de pobreza y más del 50% de los trabajadores no docentes. O sea, la universidad, igual que el país... Es una universidad de pobres, para pobres y por pobres. También se refirió a la polémica sobre la medición de la inflación y sobre todo dijo que para que un docente pueda ganar lo que ganaba en el 2015, su actual sueldo debería ser aumentado en un 100%, y un no docente para llegar a un sueldo del año 2014 también necesitaría un aumento del 100%. Para tener el mismo salario que teníamos en 2015 los docentes, tendríamos que incrementarlo en un 100%. Para tener el mismo salario los no docentes que en 2014 tendría que incrementarse en un 100% por ciento El Consejo Interuniversitario Nacional pidió al presupuesto nacional para el año que viene el 1% del PBI. El gobierno puso en su mensaje el 0,48. Para tener el mismo presupuesto que en Chile o en Brasil, habría que triplicarlo, tal cual lo que acabo de mencionar. Finalizando, dijo que este proceso de destrucción de la educación universitaria Llevará años reconstruirla y que Milley tiene que irse Pues realiza persecuciones ideológicas fascistoides Este proceso de destrucción, por más que gobierne Lo disculpa lo voy a decir Es un gobierno de la izquierda a la uh -huh. cual yo pertenezco nos va a costar años de reconstrucción. Por eso es que mi ley se tiene que ir lo antes posible del gobierno, y esto no es antidemocrático, el antidemocrático es mi ley, que persigue a la investigación ideológicamente, que persigue a los de cancillería ideológicamente, o sea que es un gobierno autoritario, por no decir fascistoide, el de persiguir a los trabajadores públicos, en desregular la industria nacional, en destruir y las barreras de protección a la ciencia, a la investigación y a la educación toda. Informó Parafco FM Chalá